Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah, uh, bueno, mi nombre es Axel Javier Martínez Espinosa y bueno, esta es la primera parte del podcast que se está llevando a cabo para la materia de informática. Eh, bueno, en esta primera parte yo les voy a dar una introducción acerca del reciclaje de electrónicos, este, ya que bueno, voy a abarcar este tema ya que pues es el proyecto que estoy llevando a cabo para la materia de informática. Eh bueno, en esta primera parte yo les voy a dar una introducción, este le voy a hablar un acerca de la legalización del de, reciclaje de electrónicos, este algunos métodos de reciclaje, eh cómo es que las empresas de reciclaje llevan a cabo sus productos, eh y aparte voy a hacer una entrevista a dos personas mayores acerca de qué es lo que piensan o cuál es su forma de pensar este eh de qué se lleva a cabo este reciclaje electrónico. Eh bueno, es es eso en la primera parte. Eh posteriormente en una segunda parte eh una de mis compañeras este Katia Suzet y Lisbeth eh van a hablar, van a llevar una tipo conclusión, van a llevar a cabo un debate este para ver este juntando para juntar las ideas de acerca de todo lo que nos dijeron las personas, de lo que está de lo que estuvimos eh viendo y leyendo acerca de esto que es el reciclaje electrónico. Eh posteriormente voy a subir la segunda parte de este podcast. Eh bueno, prácticamente el reciclaje de electrónicos es la reutilización de ordenadores o en su defecto el desmontaje de de las piezas y su clasificación para su posterior reciclaje. Al desmantelar cualquier producto electrónico, las piezas se clasifican por materiales como metales o plásticos para su posterior reutilización. También existe la reutilización de los ordenadores completos que son utilizados tanto por usuarios que no necesitan altas presentaciones en sus equipos. Eh, muchas empresas y organizaciones están realizando este tipo de tareas. Eh, bueno, Hay este varias legalizaciones que se llevaron a cabo durante Europa, Estados Unidos y Asia eh para lo que es la legal, este la legalización de la reutilización de ordenadores y de sistemas electrónicos. Eh por ejemplo, en Europa eh, se llevó a cabo esta legalización en Suiza. Eh el primer reciclaje de residuos electrónicos que se llevó a cabo en Suiza fue en 1991, comenzando con los refrigeradores viejos. Eh con los años todos los demás dispositivos electrónicos y eléctricos se agregaron poco a poco al sistema, gracias a la difusión de las organizaciones de la empresa Suico. Eh eso es por parte de Europa. Eh por parte de Estados Unidos hubieron dos legalizaciones, eh una que fue la federal y una que fue estatal eh la federal habla de que el Congreso de los Estados Unidos consideró una serie de facturas de los desechos electrónicos incluyendo el nacional de reciclaje de computadoras eh de computadoras esta ley fue presentada por el congresista Mike Thonson que mientras tanto la principal ley federal que rige los residuos sólidos es de la conversión y recuperación de recursos que de 1976 Eh esto solo se refiere a los monitores CRT que a pesar de la regularización de los este de las regulaciones estatales puede ser diferentes también. Eh hubieron varias leyes este separadas referentes a la eliminación a la eliminación de las baterías. Eh en el 25 de marzo del 2009 la Casa de Ciencia y Tecnología aprobó el financiamiento de las investigaciones en la reducción de residuos electrónicos y la mitigación del impacto ambiental. Eh esto fue considerado por el patrocinador Raf Hal, eh el primer proyecto que se llevó a cabo del por la Ley Federal por el manejo de los residuos electrónicos eh se puso como nombre RTX. Esa fue este, bueno, eso fue todo lo que se sabe y lo que se supo acerca de la legalización por parte de la Ley Federal. En cambio por la ley del estado este introdujeron las legalizaciones de materias de reciclado y reutilización de equipos o piezas de las computadoras u otros aparatos electrónicos. La mayoría de la legalización estadounidense de reciclaje de computadoras que aborda desde el tema de los residuos electrónicos más grandes fue llevada en 2001 en este en Georgia. Este esta ley de se promulgó para de la, este se promulgó de la informática y electrónica de Arkansas que que fue el manejo de residuos sólidos de la ley. Eh exigen este bueno, la ley exigió que las agencias estatales administrarán y vendieran excedentes de equipos informáticos, estableciendo una computadora y un fondo de reciclaje de productos electrónicos y la autorización al Departamento de Calidad Ambiental para regular y este para regular o la provisión de la eliminación de equipos informáticos electrónicos en los vertederos de Arkansas. Eh en reciente aproba, eh, la la recientemente aprobación del reciclaje de dispositivos electrónicos de investigación y del desarrollo de la ley distribuye las subvención las subvenciones de las a las universidades de los laboratorios del gobierno y la industria privada para la investigación del desarrollo de proyectos en línea con el reciclaje de los desechos electrónicos y eléctricos o la reutilización de eh, ellos. Bueno, eso fue por parte de lo que es Estados Unidos. Eh, en Asia, este, bueno, en Asia pues este un poco más este cerrado y fue un poco más este menos complejo. Eh bueno, la ley este de por parte de Asia solamente eh, les pidieron que los vendedores y los fabricantes de electrónicos se encargaran de reciclar el 75% de ellos. Eso fue este solamente para el caso de Corea del Norte, Japón y Taiwán. Eh bueno, eso es lo que actualmente se sabe acerca de la legalización de el reciclaje de los electrónicos. Este no se conoce ni no se sabe ni no se ha dicho nada acerca de esta eh reciclaje. Eh bueno, también este la misma ley este promulgó que por ejemplo eh países que por ejemplo no tienen esa motivación para llevar a cabo este o para ponerse de acuerdo acerca de llevar a hacer una compañía específica o hacer que cada una de las compañías lleven a cabo un reciclaje, eh les dieron unos varios métodos de reciclaje. Eh una de las opciones de reciclaje es la venta o la donación de ordenadores, enviándolos directamente a las organizaciones que los necesitan para la re la reutilización de los ordenadores bien se envían directamente a sus fabricantes originales para su chequeo o bien consiguen los componentes para reparar el equipo y llevarlos a ciertas este zonas las cuales no tienen este posibilidad de conseguir un ordenador o una un electrodoméstico este nuevo eh bueno, eso es lo que ella es lo que la idea que ellos tuvieron. Eh, bueno, hay varias, bueno, en este caso hay varias empresas que se encargan al reciclaje de electrodomésticos y de electrónicos. Eh, las bueno, estas empresas buscan una forma rentable de reciclar una gran cantidad de equipos informáticos de forma responsable frente a un proceso más complicado de reciclaje. Algunas compañías adquieren los equipos no deseados de las empresas, borran los datos del sistema y hacen una estimación del valor residual del producto en muchos casos ya amortizado por las empresas propietarias del mismo de esta manera estas empresas compran el exceso de material informático y ven en los ordenadores de segunda mano restaurando a eh, aquellos que buscan opciones más asequibles que un ordenador nuevo las compañías que se especializan a este tipo de reciclaje procedientemente, procedientemente estrictos para la eliminación de los datos en los ordenadores antiguos dando una salida a estos equipos y ayudando a mejorar el, el medio ambiente. Las empresas que se especializan en la eliminación de equipos y servicios de reciclaje de ordenadores en el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y también ofrecen servicios seguros de eliminación de datos que cumplan con las normas de de borrado de datos. Eh estas empresas se enfrentan con se enfrentan a riesgos tanto como de los datos que contienen sus ordenadores Si no se eliminan de forma completa como los equipos que no son reciclados adecuadamente y de acuerdo a la conservación de recuperación de recursos, son responsables del cumplimiento de la normatividad, incluso si el proceso de reciclaje se externaliza. Eh las empresas este pueden este mitigar esos riesgos mediante la exención de las responsabilidad que requiere listas de auditoría, los certificados de destrucción de datos, firmas de acuerdos de de confidencialidad y las auditorías al azar de seguridad de la información. La Asociación Nacional de Información de Destrucción es una asociación comercial internacional para los proveedores de la destrucción de datos, el cual este esta destrucción de datos se lleva a cabo para que los nuevos productos que se están llevando a cabo este con los con otros materiales reciclados este por partes electrónicos no se dañen este a la larga o no sean dañinos. Bueno, eso es este lo que este esa cerca de la empresa de reciclaje es lo que ellos llevan a cabo. Si pueden darse cuenta, este esto es un poco más complejo, más este es menos didáctico, es más este eh tienen un sistema más este complejo Este, ya que bueno, ellos no solamente se encargan de reparar este físicamente el aparato, sino se encargan de este de que lo lo restauré por completo, o sea, que sirva por completo como si fuera como nuevo. Este, esto es un sistema que se está llevando a cabo en muchos lugares, ya que bueno, eso ayuda demasiado al medio ambiente, ya que este hay muchos datos que dicen que que se toman en cuenta que las baterías son lo que más este bate, las baterías y los aparatos electrónicos es uno de los puntos más altos que se alcanzan este en daño al medio ambiente. Este estudios revelan de que un aparato electrónico daña más al medio ambiente que si una persona arrojara una tonelada de basura. Eh esto se esto se causa a que cuando cuando supuestamente las personas piensan que los aparatos electrónicos ya no sirven, lo tiran al este, se puede decir que al bosque o lo pueden tirar donde sea. Este, esa misma ese mismo aparato electrónico no está, des, o sea, está descompuesto, ya no sirve, pero eso mismo emite una radiación que se, una radiación este de electrón de electricidad, la cual este eso daña la este más a la naturaleza que si tiraras una lata de este de Coca o de una lata de refresco al al suelo. Eh bueno, hay este los primeros esfuerzos este de los pioneros de los derechos electrónicos, este se dice que la seguridad de los datos es una parte importante en el reciclaje de los ordenadores. Hay que asegurarse que no haya fugas de inseguridad en la información que contienen los ordenadores. Hay una serie de leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos que está ubicada en España que obliga a los centros de cualquier perfil a mantener sus datos seguros. Reciclar los ordenadores pueden representar un riesgo para las empresas que almacenan datos delicados como registros fiscales, información de empleados o clientes, et etcétera. La mayoría de los de la gente tratará de borrar su disco duro solo un 5% confiará en su espe especialización para proceder a un borrado seguro. Estándares de la industria informática recomiendan sobrescribir eh para una protección completa contra la recuperación de la información confidencial. Esto significa que una unidad de disco duro debe ser borrado 3 veces con el fin de asegurarse que los datos no se puedan recuperar y posiblemente usada por otros. Este, una de las razones que nos dan para reciclar es que los equipos obsoletos o de otros aparatos electrónicos son una importante fuente de materias primas secundarias si se trata adecuadamente. Por eso es importante depositarlos en un puntos en puntos limpios o empresas de reciclaje, como de las que estábamos hablando hace un momento eh si no son una fuente de toxinas, carcinógenos o y por supuesto contaminantes para el medio ambiente, los cambios rápidos en el mundo de la tecnología, el abar, eh, el abaratamiento e incluso la obsolescencia planificada han dado lugar a un superávit de rápido crecimiento de los ordenadores y otros componentes electrónicos. Este, las soluciones técnicas están disponibles para la mayoría de los casos este que fue marcado por el jurídico, el sistema de este de re, de este de logística y recogida y otros servicios se deben ampliar antes de dar una solución técnica. De acuerdo con los Estados Unidos se estima de 30 a 40 millones de superávit de ordenadores. Se clasifica bajo al término residuos peligrosos del hogar y en los próximos años estarán listos para su gestión llegada al final de su vida útil. El Consejo del este Nacional de Seguridad de Estados Unidos estima que el 75% de todos los del de todos los ordenadores personales vendidos ahora mismo son excedentes electrónicos. En 2007 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos informó que más de 63 millones de ordenadores solo en Estados Unidos fueron reemplazados o sustituidos simplemente de se desecharon o simplemente se desecharon. Hoy en día el 15% de los dispositivos electrónicos y equipos son reciclados en Estados Unidos. La mayoría de los desechos electrónicos se envían a los vendedores o se incineran que tan que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente por la liberación de las materiales como el plomo, el mercurio o el cadmio en el suelo, las aguas subterráneas y la atmósfera. Muchos materiales utilizados en la fábrica de equipos informáticos pueden ser recuperados en el proceso de reciclado por su uso en futuras fabricaciones. La reutilización de estaño, el silicio, hierro, aluminio y una variedad de plásticos, todos ellos pueden presentarse en grandes cantidades en las computadoras y otros aparatos electrónicos. Se pueden reducir los costes de las construcciones de nuevos sistemas. Además, los componentes con frecuencia contienen cobre, oro y otros materiales valiosos, como para reclamar por derecho propio. Este, una preocupación importante en el reciclaje electrónico es la exportación de residuos a países con menores estándares ambientales. A las empresas le puede resultarse rentable a corto plazo vender computadores obsoletas a los países menos desarrollados con con las regulaciones laxas. Se cree comúnmente que la mayoría de ordenadores portátiles exceden se envían a las naciones en vías de desarrollo como vertederos de derechos electrónicos, este como deshacedores de bienes electrónicos. El alto valor de trabajo y reutilización de ordenadores portátiles, computadoras y componentes, por ejemplo la memoria RAM, puede ayudar a pagar el costo de transporte para una gran cantidad. Monitores rotos, obsoletos, tableros de circuitos y transistores de cortocircuito son difíciles de detectar en un eh, contenedor de electrónicos usados. Bueno, estas son este una de las razones para el cual este se puede reciclar o para el que reciclar porque mucha gente diría, ay, para qué reciclar o o qué este, ¿qué es lo que se puede causar? Eso es lo que se puede causar. Eh bueno, conforme a la información que les acabo de dar hace un momento, eh bueno, vamos a salir un poco y vamos a hacer una pequeña entrevista a dos personas solamente. Vamos a este a entrevistar a dos personas para ver a ver qué ellos qué es lo que piensan acerca de esto que es la reutilización y el reciclaje de aparatos obsoletos u aparatos electrónicos. Bueno, vamos. Bueno, estamos aquí con el señor Javier Martínez Robles. Y este, bueno, señor Javier, ¿usted qué piensa acerca del reciclaje de aparatos eléctricos? Bueno, mira, yo pienso que es un es grande para el planeta, ya que no se contamina. El hecho de que todos estos aparatos electrónicos fueran a a terminar en los basureros con anterioridad contaminaban el planeta. Pues yo pienso que ahorita es muy bueno tanto para todo el planeta como para toda este la gente. Bueno, muchas gracias, señor. Este, bueno, eh ya tenemos una opinión de una persona que, bueno, al parecer el este está de acuerdo de este para lo que es el reciclaje de de aparatos eléctricos. Este, vamos a seguir este buscando a otra persona que quiera ser entrevistada, me está costando un poco de trabajo, pero ahorita la vamos a encontrar. Este, volvemos. Bueno, estamos aquí este con la señorita Arisbeth Espinosa Pileado y bueno, vamos a llevar a cabo la entrevista. Este, señorita Arisbeth, eh ¿usted qué piensa acerca de el reciclaje de aparatos eléctricos? Bueno, para empezar, pienso que es una muy buena opción para el país, para todos los que vivimos aquí, porque así hay menos contaminación. Se ocupan ya los materiales y podemos pues tener un poquito más de de limpieza en el producto y ya no tirar como antes que tirábamos los productos a la basura contaminan más el ambiente, el agua, los ríos. Entonces, es una muy buena opción. Y ojalá que cada vez seamos más conscientes y que la gente que todavía sigue tirando las pilas, que sigue tirando los aparatos eléctricos en cualquier lugar, seamos más conscientes y que haya un poquito más de información para que la gente esté más enterada porque también esa es otra parte que la gente no está enterada de lo que pasa con el reciclaje. Sale. Muchas gracias, señorita. Entonces, este, bueno, como acabamos de ver, pues no hay muchas personas que están de acuerdo al reciclaje de aparatos eléctricos y es y eso habla muy bien ya que este las personas este al parecer este ellos sí saben este qué es lo que los aparatos eléctricos dañan la a la naturaleza. Y bueno, este es este el final de la parte 1 de este podcast que es acerca de el reciclaje de aparatos eléctricos. Entonces, este síganos, la siguiente semana vamos a subir la parte 2 sobre el debate de que si las empresas hacen bien su trabajo en cuestión de el reciclaje de los aparatos eléctricos y reutilizarlos. Este, síganos en nuestra en en esta emisora, en este podcast, síganos en nuestra página de Facebook y de Twitter. Este, y la siguiente semana vamos a llegar con la segunda parte de esto que es el reciclaje de aparatos eléctricos. Si tienen algún comentario, déjenlo aquí en donde vamos a estar subiendo los podcast cada semana. ¿Sale? Muchas gracias y que tengan buen día.